programa de radio musicalmente incorrecto, lleno de sus versiones sonoras. Aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. En la locución estamos con Liliana Daunes, Quique A, y yo de Ceylara Moyano Silva. En la operación técnica, decilo vos. Bueno, está Diego, está Diego. Vos sos Edu Nachman. Bien, ¿y nos podés ver de dónde? Nos podés ver ahora en el YouTube de Radio de la Azotea, Facebook, La Otra Oreja, donde podés escuchar los programas anteriores. Perfecto, ¿y nuestro mail? Otraoreja.gmail.com Puedes enviarnos mensajes al más 54 9223 582 8700. Bien, bien, ¿hay alguien más por ahí? Río Gael Natsman Soria. Perfectamente. Sí. Aclaremos, Río es tu nieto, pero yo soy tu sobrina nieto día preferida. Sí, sí, sí. Bueno, ahora basta de chamullo y empezar con la música incorrecta. Bien, lo dijo Lara. Este es el programa 568 y empezamos a escuchar como Madame Bovary, nuestra amiga Liliana Felipe desde México. Eh, una cordobesa radicada en México hace mucho tiempo. Escuchamos entonces, como Madame Bovary, Liliana Felipe, por la otra oreja. Como Madame Bovary, todos tenemos un amante por ahí. Como Madame Butterfly, todos tenemos un suicidio en stand-by. Como Madame Pompadour Ya no queremos continuar en este tour Como Madame Recamier Nadie se acuerda del periódico de ayer Esta ostentación Grandilocuente, napoleónica y mayúscula no exige responsables Y pagamos, y pagamos, y pagamos Y no existe algún veneno para ratas que aprovechan su gobierno Para hacer los agujeros que pagamos, y pagamos, y pagamos Como madame Bovary, tenemos deudas con el FMI. Como madame Butterfly, te jode un gringo y no te dice ni goodbye. Como madame Pompadur, tanta miseria nos da un toque de glamour. Como Madame Recamier, al más payaso le decimos canciller. Esta desmesura superpotente, monolítica y nefasta, no merece comentarios, pero el precio que pagamos es tan alto que es la deuda, esta no nos la acabamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, esta desvergüenza bacana, delirante, analfabeta desquiciada, sanguinaria maquiavélica grotesca perfumada y apestosa vaga violenta que aguantamos y aguantamos y aguantamos y aguantamos y aguantamos hasta que ya no aguantamos más y que se vayan a la puta madre que los recontra mil reparió La otra oreja intergaláctica. Y escuchamos a Liliana Felipe con un final lleno de metáforas, ¿no? A los que a los que nos endeudan. y no, Lo peor es que nos endeudan y los gobiernos progres reconocen esa deuda fraudulenta, ¿no? Que, que negamos. Eh, o sea, el fraude no se paga, ¿no? Pero los, todos los gobiernos pagan las deudas contraídos por los otros y este gobierno seguramente no lo va a pagar. Bueno, pasamos del Liliana Felipe a Pedro Pastor Guerra, un madrileño muy joven que es un cantautor español independiente, especialmente conocido por sus letras... Dignas de la otra oreja Con contenido social comprometido Y críticas expresadas A través de la, función, de la fusión De la canción de autor Con el folk, el hip hop Y otros estilos Bueno, además de cantautor En solitario es integrante De Los Locos Descalzos Un grupo musical Formado eh, En el 2015 Como banda de acompañamiento Y vamos a escuchar ahora ...a Pedro Pastor y los locos descalzos... ...escuchen la letra de Los Olvidados. ...a los perseguidos... ...de anochecida en mitad del cerro los exiliados... ...los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos... ...las olvidadas campan en el mimbre las perseguidas y señaladas en todo el pueblo las exiliadas las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas no olvidaré para que haya servido de algo tanto de para que no se pierda el poema bajo el sombrero no olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos para que un día al fin descansen justos los huesos no olvidaré a las maestras Por esta letra y a las artistas las que burlaran a la censura las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras, los escondidos por 30 años tras un armario los acusados. Fusilados por sus ideas los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa, las silencias, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla las invisibles, hoy las nombramos pa' que su llaman. Ca se Amen. Mm -hmm. que no pasamos a Silvio, ¿no? Pero estamos pasando a Pedro Pastor. Y si lo juntamos Pedro Pastor y Silvio Rodríguez, quererte por te otro quiero oreja. profundamente En un querer cotidiano. Te quiero en mitad del llano. evidente que si te vas no me muero mas mi amor es tan sincero que sin quererlo se vierte no me canso de quererte quererte como te quiero quiero y no todo el día a rato se me congela se me apaga la candela se calla la poesía porque querer vida me Es inevitablemente una pelea inconsciente con los fantasmas de uno en silencio el desayuno pesa en el aire la ambiete Quiero dejarme ser que ya me arte de correr sin dar una explicación y de entonar la canción breve del libertinaje, ahora probar este viaje, abrirete mi corazón. la otra oreja bueno y en la otra oreja chilena vamos a pasar a un grupo de la amarga miel ponelo Diego de la amarga miel un grupo de rap chileno que nos hace política versus calle rap chileno de la amarga miel por la otra oreja. Una mierda viene espesa atrás sobre su inteligencia Vengo de la calle donde el rapero nace crítica sin saber yo yo Que solo hablen si me hablan de cultura Yo le vengo a hablar de calle Haré que te desarme y cambie tus pensares La falta de cultura y la ignorancia de la gente abunda en estos aires Si es que somos delincuentes y la señora cruza al frente No sabes nada que los más grande ladrones son tu jefe. Recorte más recorte ya no tiene más soporte Números sin nombre Tu vida tiene precio y tu nombre son doscientas luces o calmer se me diramen si la ley la corrompen todo tiene un precio, te invito a conocer a nuestro amado Chile, donde existe el empresario que le roba miles de plata por debajo, viven de relajo para seguir ganando y corrompiendo a Chile. la gente lo critica porque no le toma el peso, ese rapero es luchar contra el congreso, luchar por tu derecho luchar contra la vida y que la vida sea el ingreso, no eche todo un saco si las personas son personas y que ya razonas y no junte las ideas gente como tú, tiene el país como la hueá, así que ya cranea empieza a ver la realidad, de una forma Abre los ojos, y date cuenta que la vida pasa la cuenta, te está consumiendo porque ya no estás alerta. Alenta la revolución contra el gobierno atenta. Abre los ojos y date cuenta que la vida te pasa la cuenta, te está consumiendo porque ya no estás alerta. Alenta la revolución contra el gobierno atenta. Sin la fisura dominio escritura, tanto que tantana ría le tiene miedo a la altura Camino entre lingüística y literatura, de grado pintura, pared de oscura, para el rap no hay cura, no, ni en medicina, ni en sotana, hay sacos de hueá y cabropión cara, en la calle hay maracos traidores y hermanos de pana, hay dispuestos a matarte o a ponerle el pecho antes que tú a la fala, en la posta, en la calle prevalece la locura, la drogadura, compartir con gente honesta con basura, canto la pura, verdad aunque no. Y la sinceridad sea demasiado cruda La composición es la relación del universo adverso La alineación astronómica Claro que tiene que ver con esto Si le quebro la fibra emocional a hueones dice dicen que soy molesto hipo pero culiao yo lo detesto Que piensa que de y me vayas a la mierda Barismo bola loma el cerro Por culpa de la desigualdad de la denigración en la no tilen de perro Si un huevón no llama silbando agudimos el más Como la gente sabia no nos va a agarrar para el huevo Por colores político pasito y yo los tiran de reo En el centro de Santiago como Santiago, lo a dar tu paseo Si un pago me golpea, respondo con violencia, ni cagando me queo Dejo para culturistas ni pa' que nadie en la boca me meta los dedos La gente dime armarse, la armar a ganará balas a la policía Que atenta a la libertad de expresión con la devocia. Derroismo de Estado o mete el gobierno por mantener a la gente dormida Ya nadie roba por comida Es porque quieren tener el estatus social de blanco y culiao que viven arriba hey. Es porque quieren tener el estatus social de blanco y culiao que vive arriba Abre los ojos y date cuenta, que la vida pasa la cuenta Te están consumiendo porque ya no estás alerta A la revolución contra el gobierno atenta Abre los ojos y date cuenta, que la vida te pasa la cuenta Te está consumiendo porque ya no estas alerta A la revolución contra el gobierno atenta yeah, yeah. Uno con la paja De la marca mierda, del le mete al C de la otra el mayo francés en la otra oreja. Bueno, y vamos a escuchar un tema eh, que hizo parte de la del, del mayo francés, ¿no? Esa movida del '68. Eh, vamos a, a pasar parte, ¿sí? Pasamos parte por la otra oreja. Ahora viene... Omnivore mm, et vos races. Je dénonce l'ONU avec tous vos fusils Moura. Attendez toute ma haine pour mes frères et vêtés et violés. Bueno, disculpen, pero en francés no la entendemos mucho. Por lo tanto, vamos a pasar la versión. En español, ¿sí? Pasamos la versión en español de parte por Leo Maslía, por la otra oreja para que lo entendamos todos. Yo les quiero gritar a ustedes hoy por el cólera, importado en los cascos azules de la minuta. Fusile vorace y omnívoros de la o. Grito por mis hermanos violados e infectados Puta, váyanse Tómenselas No me oyen bien Fuera como se hacen los sordos para. A seguir violando a nuestros hijos y no va más fuera hoy les grito a los de la Santa Sede de Nueva York y por piedad yo les hago esta pregunta que no me deja en paz La tierra de nuestros ancestros Para destrabar Nuestra reconstrucción Váyanse ya De una puta vez Entiéndanlo Fuera Como se hacen los sordos Para seguir violando A nuestros hijos fuera que mi pluma se vuelva una Y mi lengua cierra sin fin Cada palabra un proyectil Cada canción Lluvia de bala en casco azul Para que nos dejen para la ONU con su minusta Su bacteria la misión de infección Que mi rabia logre tener efecto antibiótico, antiséptico, antitético, antialérgico, antifúngico anti, anti, -tético, anti, -tético, anti, anti, anti -ONU Y antiimperialista y anticolonialista y antiesclavista Que puede esta melodía ser Antídoto contra la miseria fabricada y que sea parasísmica Contra los sismos provocados y que sea esterilizante y desinfectante Que mi rabia desencadene la avalancha de canción para la revuelta final y a mis hermanas violadas. La otra oreja intergaláctica. Por bueno, hoy vamos a escuchar a María Rodríguez Garrido. ...que es el nombre... El, ...su nombre artístico es... ...Mala Rodríguez... ...es una rapera española... ...cuenta con muchísimas copias... ...¿no?... ...convirtiéndose en una de las artistas... ...en España del género rap... ...con más ventas en la historia... Eh, ...Mala Rodríguez... ...que nació en Jerez de la Frontera... ...¿no?... ...hace... ...hace algunos años... ...en el 79... Eh, ...entonces... Escuchamos a Mala Rodríguez. ¿Quién manda? ¿Quién manda en la otra oreja? Mala Rodríguez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 Van a tardar en llegar no me importa esperar si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva pero recuerda mi fe esto cable y sé cómo salirme de las cuerdas en mí la luz y las tinieblas partituras rotas todas en las corrientes entre las piernas pensamientos en las celdas si no nace en diciembre si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco los grandes que me da el cielo y si ya tengo lo oscuro que me da la noche que tengo lo que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 Eh, nata que está mirándonos por el YouTube eh, graciela de Sunna eh, sintonizando para escucharnos no abrazos eh, Fabio basteiro desde el gran Buenos Aires de mayari desde Guatemala eh, Lili... Desde, desde el Gran Buenos Aires también en la zona sur eh, Ricardo desde Tlaxcala en México María Claudia que nos eh, invita el... mañana el 28 a las 17 horas en la Sala Nachman del Teatro Auditorium Feminismos para Tiempos de Crisis Mujeres y Militancia en los 60 y los 70 eh, una actividad gratuita ...organiza At Género y Secretaría de la Extensión... ...bueno, está escuchando Horacio Embón... ...le mandamos saludos... ...Efraín desde Puebla... Eh, ...está Gustavo Chávez Pavón... ...escuchando la otra oreja... ...un muralista eh, alucinante... ...bueno, Laura Moyano... ...desde Mar del Plata... ...Hernán... Eh, ...Hernán, eh, extraño la pileta, ¿no? ...y próximamente no voy a extrañar tus comidas... Hilda, desde Buenos Aires. Un abrazo, eh, Hilda. Eh, Luis Comandé, que dice, basta de represión y ataques a la prensa. Eh, el Mastuerzo, desde México. Violeta, eh, Violeta, desde León, dice, nos oímos. Silvia Luna, desde Buenos Aires. Andrea Chulac desde Mar del Plata, Tati Almeida, Madre Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Gandhi, desde, desde Tlaxcala, en México, el doctor Alfredo Grande, también escuchando La Otra Oreja, Estrella, desde León, en Guanajuato, ahí en México. Eh, bueno, hay mucha gente escuchando y... ¿Qué...? ¿Cómo? No, bueno no. Edu, no decíamos que la otra oreja tiene mucha música y pocas palabras sí. cortala con los mensajes bueno, la, la corto con los mensajes ¿hay alguien más por ahí? Eh, hay un sujeto eh, que me tiene que saludar y que no está, ¿no? Eh, bueno, ahí seguimos te va da muy bien claro, te va muy bien pero vos quién sos Hola Willow Hola Gael eh, Natsman Soria Escuchando con la música de La Otra Oreja eh, vamos a presentar un disco en, la, en el encuentro que tuvimos con la retaguardia nos encontramos con gran parte del Club Artístico Libertad que nos dieron el disco el disco físico un eh, un CD Eh, el Club Artístico Libertad que presentó Rojo y Negro y entonces, eh, bueno, eh, que celebran y presentan con alegría estas canciones republicanas de la guerra civil española y de la resistencia al, fra al franquismo. Bueno, muchísimo esfuerzo y una pésima organización hacen que este registro completo de una parte de nuestro repertorio, dicen los del Club Artístico Libertad, eh, sea publicado por fin siete años después de presentarlo por primera vez. En tiempos que parece, en que parece que la, aprovechar los recursos es un valor de primer orden insoslayable, ...nos hemos tomado nuestro tiempo... ...de ningún modo la dilación da cuenta de un perfeccionamiento... ...o de una versión literaria... ...es apenas una madurez... ...simplemente aquí está... ...feliz como nosotros... ...bueno y vamos a escuchar... ...el comunicado primero... ...a cargo del locutor... ...Fernando Fernández de Córdoba... ...y después... La Hierba de los Caminos. Bueno, La Hierba de los Caminos, que no hay registros autorales, Liberó, Bici y Estraniero registran coplas que forman las distintas estrofas y enmarcan su melodía y estructura formal de la Jota Aragonesa. Otras fuentes remiten a la autoría de, de Chicho Fernández cerlosio incluso eh, a Víctor Jara. Escuchamos... La hierba de los caminos, sí, suena el club artístico Libertad. Să Y vamos a escuchar otra de las canciones, que hay una mezcla de, de temas argentinos, ¿no? La balada para un loco suena en el inicio de, del quinto regimiento, interpretado por Club Artístico Libertad. Jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo, ay jaleo, y anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo, ay jaleo, y anda, jaleo. Seoi franco se va paseo, ai jaleo, ai jaleo, ai jaleo. escuchando desde la otra oreja la otra oreja de la guerra civil española y estamos escuchando el quinto regimiento que no hay registros autorales las estrofas recogen la melodía de la canción andaluza el vito una tonada popular conocida en el siglo XVI. Con respecto al estribillo, se toma de la canción Los contrabandistas de Ronda, ¿no? Cuando dice Anda Jaleo. Bueno, y ahora vamos a escuchar Sin Pan, que no hay registros, mmm, tampoco hay registros autorales. Se supone que la melodía sería de la canción de Varieté. Eh, según la página web, Altavoz del Frente se trata de una melodía del siglo XIX, el audio final, si entra, es del fragmento del discurso de la pasionaria eh, de Dolores Ibarruti del año 37. Escuchamos ahora Sin Pan. Sin Pan, por la otra oreja. pas cena san Antonio pa comer y trabajar sin pan sin pan sin pan sin pan sin pan sin pan sin pan sin pan sin pan y trabajar sin pan sin pan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 oreja bueno y vamos el, este domingo a las 20 horas el domingo primero a las 20 horas en el séptimo fuego aquí en Bolívar 3675 vamos a cerrar la, el cierre de la exposición de fotografías de Norita Cortiñas ...realizadas por el excelente fotógrafo y amigo David Paoli Testa... ¿no? ...que están expuestas todos los días hasta el domingo primero a las 20... ...donde vamos a presentar no solamente eh, eh, la fotografía... ...sino que vamos a, a presentar eh, una película... ...proyección de 24 honorita, una un mediometraje muy interesante y después eh, también vamos a presentar dos cosas eh, vamos a presentar el libro Antología de anécdotas de Norita que fue presentado ayer en Buenos Aires y, y vamos a presentar también vamos a vender No llores por mi Argentina una cajita musical ...que el equipo de producción y comercialización... ...la gerencia, ¿no? ...de producción y, y comercialización de La Otra Oreja... ...está vendiendo. Así que el que lo quiera, esta cajita musical que viene con Eva Perón... ...le pueden poner otra, pero... ...con esta musiquita... ...también la estaremos vendiendo... ...en el Séptimo Fuego... ...el Domingo Primero... ...en el... ...¿sí?... ...en el Séptimo Fuego... ...acá en Mar del Plata... ...Bolívar 3675... ...desde las 20 horas... ...bueno... ...vamos a la música ahora... ...la otra oreja... ...de la Guerra Civil Española... ...vamos a presentar a... ...José Antonio Labordeta, ...un cantautor, escritor... ...político y profesor español... Un tema que nos mandó Álvaro desde Colombia. Hago... A veces me pregunto qué hago yo aquí, explicando la historia que recién aprendí. Vamos a los ...de romanos, de moros y cristianos... ...el follón del marxismo y el del otro coté... ...donde los yanquis tienen el mango y la sartén... ...a veces me pregunto, ¿qué hago yo aquí? A veces me pregunto... ...la bordeta... ...la tarde se duerme frente a mí... Mientras usted Martínez se va de en el jardín y la dulce encarnita García Corbejón confunde a los etruscos con negros del Cabón, entre miradas tiernas de Pablo el Empollón, a veces me pregunto, ¿qué hago yo aquí? Intentando aprendan lo de la ilustración cuando ellos solo entienden cosas del rock and roll y haciendo que comprendan una revolución la rusa la francesa la de tu encontrando a ti caso perdido en un balcón a veces me pregunto qué hago yo aquí Viendo como los días se pierden sin un fin Y menos mal que a veces una tarde de abril Un alumno te abraza y te dice, don José Qué bien que lo pasaba en las clases de usted Con la visión cachonda del tiempo que se fue A veces me pregunto, ¿qué hago yo aquí? Tentando que olviden la gri realidad y rían con la broma de hacerles compar la influencia mudejar con el alapa, a la pía la paz, alla la pimpa, que gritan en el fútbol, animando al personal. A veces me pregunto, ¿qué hago yo aquí? de vigilia te rondan por doquier Los rostros de María, de Pedro, de Javier Y el gesto de aquel chico que explicaba sin fin La batalla de la marne y el cruce sobre el rin Y que leía versos de Rilke y Valerie. A veces me pregunto, ¿qué hago yo aquí? vamos a la bordeta sí, a veces me pregunto vamos a escuchar como siempre como casi todos los programas nos despedimos con una subversión de hasta siempre hasta siempre comandante de de carlos puebla y ahora hay un vallenato son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 De eh, lu, oh, oh, querida presencia, comandante, oh, llegue para Desde Monterrey, con mucho aprecio.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 ve que la presencia en el Facebook o hasta la próxima semana la otra oreja